¿Qué los ateos están tan furiosos que públicamente atacan a la religión? ¿Acaso no parece inconsistente que algunos estén furiosos contra un Dios de quien dicen que no creen que exista? La decadencia moral y social ha alejado a la sociedad gran distancia de su rumbo moral, haciéndonos que enarquemos las cejas y digamos, nunca pensé que vería el día, que es el título de esta serie de mensajes del Dr. Jeremiah, que empieza hoy, aquí. En momento decisivo, en su mensaje, Nunca pensé que vería el día cuando los ateos estarían furiosos, el Dr. Jeremiah señala las razones por las que nuevos ateos están furiosos. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir esta nueva serie de lecciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es un día importante para nosotros. Queremos recordarle que el libro de esta serie está disponible. Puede ordenar un ejemplar por correo o por teléfono o mediante la Internet. Nos entusiasma la publicación de este libro porque refleja lo que sentimos de corazón en cuanto a lo que está sucediendo en nuestra cultura actual y las respuestas que pudieran haber al mirar esto por el prisma de la Palabra de Dios. Una de las preguntas que se hacen con mucha frecuencia a los cristianos, y a veces como una acusación, es que Dios es una especie de muleta, que en realidad no necesitamos de Dios, que Dios envenena la vida. Algunos de los nuevos ateos denuncian acremente al cristianismo, y especialmente al cristianismo evangélico, como un medio de imponer el mal en el mundo. Usted tal vez ni se imagine cuán fácilmente se refutan estas argumentaciones Y eso es lo que vamos a hacer aquí por radio hoy y mañana. Eso es lo que usted hallará en el primer capítulo del libro. Así que yo quiero que usted tenga en sus manos este libro a fin de que tenga algunas respuestas para los que ponen en tela de duda su fe cristiana. No hay argumento con el cual sea más fácil de lidiar que el argumento de que no hay Dios. He trabajado con mucha diligencia para este libro para presentar los argumentos para el teísmo Y para derrotar los argumentos del ateísmo. Así que, al escuchar hoy, recuerde que hay mucho más en el capítulo 1 del libro Nunca pensé que vería el día. Hoy empezamos esta nueva serie con el mensaje Nunca pensé que vería el día cuando los ateos estarían furiosos. La carta de Judas es uno de los libros de la Biblia de los que pocas veces hablamos. Algunos en efecto me han preguntado en qué capítulo de Judas debemos buscar la cita que se menciona. Por supuesto, muchos de ustedes ya saben que hay solo un capítulo. Así que simplemente podemos dar el número del versículo. Hoy quiero leerles un versículo en esta carta de Judas. Se trata del versículo 3 que dice... Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el cristianismo actual hay muy poca contención ardiente por la fe. De cierta manera, nos hemos amalgamado al medio. Nadie jamás parece entusiasmarse algo por esta doctrina o por aquella. Pero en estos días nuestra contención ardiente está llegando a ser cada día más y más necesaria porque nos estamos alejando más y más de las cosas que debemos sostener firmemente. Así que me alegra decirles que sí es posible contender por la fe y no simplemente tomarnos a pecho lo que otros dicen que somos o lo que creemos y no responder. Así que hoy Quiero hacer algo de esta contención firme por la fe. Quiero hablarles del tema ¿Por qué los ateos están tan furiosos? ¿Por qué están tan furiosos? El 15 de mayo del 2007 murió Jerry Falwell, uno de los más conocidos predicadores de nuestra generación. Ese mismo día, Anderson Cooper, de la cadena televisora CNN, entrevistó al parlanchín ateo Christopher Hitchens y le preguntó sobre su reacción a la vida y muerte de Falwell. Este es un fragmento de esa entrevista. Cooper No estoy seguro si usted cree en el cielo, pero si lo cree, ¿piensa que Jerry Falwell está ahí? Hitchens No. Y pienso que es una lástima que no haya un infierno donde él se vaya. Cooper ¿Qué hay en él que despierta en usted tanta animadversión? Hitchens, la vida vacía de este hombre charla tan suelo, demuestra solo una cosa, que en este país uno puede escaparse con las más extraordinarias ofensas a la moralidad y a la verdad si simplemente consiguen que lo llamen reverendo. Cooper, sea que usted concuerde o no con su manera de leer la Biblia, ¿no piensa que él fuera sincero en lo que decía? No. Pienso que era un charlatán consciente, un bravucón e impostor. Pienso que si él leyó la Biblia alguna vez, y dudo que él en realidad haya leído algún libro largo, que solo lo hizo de la manera más charlatana sermoneadora, como decimos. El apologista Dinesh de Souza ha escrito «Unos cuantos ateos prominentes, muchos de ellos biólogos evolucionistas, han lanzado un ataque público a la religión, a la religión en general y al cristianismo en particular, y no tiene ningún interés de ser corteses». En su libro The God Disillusion, el connotado ateo británico Richard Dawkins vomita su cólera contra Dios en estas palabras. «El dios del Antiguo Testamento es discutiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, envidioso y orgulloso de serlo, insignificante maníaco del control, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sediento de sangre, un matón misógeno, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filista, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista, malevolente, caprichoso». Eso es casi todas las cosas malas que se pueden decir en un párrafo y él las dijo. El tono mesurado de la ciencia es historia. Este ateo muestra no simplemente que no cree en el Dios de la Biblia, sino que lo detesta. Un editorial en la revista Christianity Today intenta explicar esta nueva intolerancia y dice... Uno puede decir que el ateísmo está en problemas debido a que se está volviendo cada vez más intolerante. En el pasado, los ateos a menudo mostraban una tolerancia condescendiente hacia sus conciudadanos menos iluminados. Aunque desdeñaban la religión, trataban a sus semejantes religiosos como de buen corazón. Aún cuando equivocados, pero ahora, activistas clave están impulsando un enfoque menos civilizado. En un foro reciente auspiciado por la Red de ciencia del Instituto Salk en La Jolla, California, el tono de intolerancia alcanzó tal cúspide que el antropólogo Melvin Conner comentó los puntos de vista han recorrido todo el espectro desde la A a la B. ¿Deberíamos apordear a la religión con una barra de acero o solo con un bat de béisbol? En el prefacio del libro del ex ateo Anthony Flew, Titulado Hay un Dios, ¿Cómo el ateo más notorio del mundo cambió de parecer? Abraham Barkes describe a este nuevo ateísmo con un tipo de ateísmo que mira hacia atrás con cólera, sin ningún lugar a tregua. La ironía de la cólera de los nuevos ateos se ve en un artículo que leí el investigar para este mensaje y que lleva el título de Cuando los ateos están furiosos contra Dios. El escritor dice... Yo he levantado mi puño crispado contra coches que se dañan, nubarrones de tempestad y meteorólogos incompetentes. En un día terrible, eso incluyó un alternador que se dañó, una sirena estridente que anunciaba un tornado y un pronóstico del tiempo horriblemente equivocado, y maldije a la vez todas esas cosas. He echado chispas contra muebles, lanzado maldiciones contra guardias en cruces escolares y guardando rencor contra el municipio de una ciudad que conozco. Me he enfurecido contra todo lo que alguien puede imaginar, excepto unicornios. Nunca me he enfadado contra los unicornios. Es improbable que alguna vez me enfurezca contra ellos». Nos enfadamos contra objetos y creaciones tanto animadas como inanimados. Podemos, en un sentido limitado incluso, fastidiarnos contra personajes ilusorios en libros y sueños. Pero criaturas como los unicornios, que no existen y que verdaderamente sabemos que no existen, por lo regular no despierta nuestra ira. No le echamos la culpa de nuestros problemas a criaturas con un solo cuerno. Pero el único grupo que se hace excepción a esta regla son los ateos. aducen creer que Dios no existe, y sin embargo, de acuerdo a estudios empíricos, tienden a ser los que están más furiosos contra Dios. Cuando hablamos de la cólera de los ateos, no estamos hablando primordialmente de ateos clásicos como Bertrand Russell. No, los ateos de los que estamos hablando son los llamados nuevos ateos. El término nuevo ateísmo lo usó primero la revista Wired en noviembre del 2006 para describir el ateísmo que se promueve en libros de hombres tales como Daniel Bennett, que escribió Rompiendo el Embrujo, o oh, El Engaño de Dios, de Richard Dawkins, Seis Cosas Imposibles Antes del Desayuno, de Louis Holpert, El Cosmos Comprensible, de Victor Stenger, El Fin de la Fe, de Sam Harris, y Dios no es grande porque la religión lo envenena todo. de Christopher Hitchkins. Lo que es significativo de todos estos libros no es un nivel de argumentación que es modesto, para decirlo de manera amable, sino el nivel de visibilidad que recibieron como éxitos de librería y crónicas noticiosas en los medios de comunicación. El blanco principal de estos libros es, sin lugar a duda alguna, la religión organizada de cualquier tipo en cualquier tiempo y lugar. Paradójicamente, los libros mismos Parecen sermones fundamentalistas. Los escritores, en su gran mayoría, suenan de manera muy similar a fogosos predicadores predicando un infierno de azufre y fuego, advirtiéndonos de una retribución tétrica, incluso de un apocalipsis, si no nos arrepentimos de nuestras creencias erradas y prácticas asociadas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tal cólera? ¿Cómo puede alguien estar tan furioso contra Dios incluso si dice que no cree que Dios exista? ¿Y por qué los más iracundos de ellos son los que dirigen la jauría, los llamados nuevos ateos? El resto de este sermón intenta responder a esta pregunta. Sin la capacidad de ver el corazón de los líderes de este nuevo ateísmo, hay unas cuantas cuestiones que parecen contribuir a su cólera. En primer lugar, Los ateos están furiosos porque su arrogancia los está rebajando. Leí el relato de cuatro amigos que estaban en la capital de la nación y que se reunieron en un día soleado en el parque principal para hablar sobre unas cuantas preguntas serias y luego decidir por votación cuál respuesta era la correcta. Tres de ellos eran ateos y el cuarto, Cris, se cansó de perder cada vez la votación. Así que apeló a Dios, «Señor, por favor, danos una señal de que tú existes». De súbito, un rayo cayó sobre el monumento a Washington. ¿Lo ven? Dijo Chris. Pero los tres ateos insistieron en que causas naturales podían explicar el fenómeno. Así que Chris oró de nuevo. Esta vez la tierra tembló y una voz desde el cielo tronó: Él tiene razón. Chris triunfalmente dijo: ¿Ahora lo creen? Uno de los ateos se encogió de hombros. Pues bien, ahora es simplemente tres a dos. A veces. Tengo la impresión de que Dios no tiene mayor importancia que cualquier otro asunto que entre en el debate. En su sátira, Las cartas de los perdedores, Mary Everstadt explica por qué la toma contra estos nuevos ateos y dice Su movimiento ha atacado repetidamente a las personas religiosas como santurronas, ignorantes de la historia y sin humor. Mientras tanto, el mismo movimiento ha sido santurrón, ignorante de la historia y sin humor a un grado altamente asombroso. Si usted lee alguno de los libros que he mencionado, producto de la pluma de estos nuevos ateos, descubrirá que no se pueden leer sus libros o presenciar sus entrevistas sin llegar a la conclusión de que estos nuevos ateos piensan que son mucho más listos que el resto de nosotros y especialmente de los que resulta que somos creyentes. En el pasado, por lo menos, trataban de enmascarar su arrogancia, ahora fanfarronean de ella. En el 2003, Daniel Dennett y Richard Dawkins determinaron que los ateos necesitaban un nuevo nombre, menos ofensivo tal como la palabra gay, que se utiliza como si fuera mejor término para referirse a los homosexuales. El término escogido para acicalar el ateísmo fue la palabra brillante. Se define a un brillante como alguien que tiene una cosmovisión naturalista, libre de los elementos sobrenaturales y místicos. En un artículo en la publicación El Guardián, Richard Dawkins explica por qué vio con buenos ojos el esfuerzo de promover el conocimiento del ateísmo y buscar una nueva palabra para describirlo, dice Los que no nos suscribimos a ninguna religión, los que tenemos una noción natural del universo en lugar de sobrenatural, los que nos regocijamos en lo real y nos burlamos del consuelo falso de lo irreal, necesitamos una palabra propia, algo parecido a la palabra gay. Uno puede decir, yo soy ateo, pero en el mejor de los casos suena arrogante, como, yo soy homosexual. Y en el peor de los casos despierta el prejuicio, como, yo soy homosexual. Poco después de que se introdujo esta nueva designación, Steve Waldman escribió en respuesta a un comentario dicho por la estación de Radio Pública Nacional lo siguiente. No estoy seguro de qué es lo que pretendían los promotores de esta imagen, pero el nombre Los Brillantes... sucintamente conlleva el sentido de que este grupo piensa que es más inteligente que toda otra persona. El resto de nosotros, supongo, seríamos los opacos. Daniel C. Dennett escribió en un editorial abierto en el New York Times, nosotros los brillantes no creemos en fantasmas o duendes o el conejo de Pascua o oh Dios Dejemos a un lado la cuestionable inteligencia de tratar de mejorar la propia imagen escogiendo un título que haga que todos los demás lo detesten a uno bien pudiera haber escogido los engreídos o los sabiendos Examinemos más bien la sustancia de su plataforma ¿Qué tal su audaz aseveración? ¿La implicación de que los que creen en Dios y lo escriben con minúscula inicial o lo sobrenatural simplemente no son brillantes? A decir verdad Dos encuestas a principios de este año, una de Harris y la otra de Gallup, indican que incluso las creencias religiosas sobrenaturales las sostienen no solo la mayoría de estadounidenses, sino la mayoría de estadounidenses bien educados. Escuchen estas cifras. El 55% de personas con títulos superiores, abogados, médicos, dentistas y similares creen en el diablo. El 53% creen en el infierno. El 72% creen en milagros. Recuerden que estas personas tienen educación superior. El 78% de ellos creen en la supervivencia del alma después de la muerte. El 60% creen en el nacimiento virginal de Cristo. Y el 64% creen en la resurrección de Cristo. Así que, no me diga que se tiene que ser idiota para ser creyente. Lo que se acaba de indicar es lo que la mayoría de nosotros Los cristianos creyentes creemos. Uno de los claros mensajes de la Biblia es el peligro del orgullo. El orgullo fue el pecado original. Haya su lugar en la lista de cosas que Dios aborrece. Según Proverbios 6.16, el rey Salomón advierte que... Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16.18 Uno de los problemas de los nuevos ateos es que su arrogancia... los está rebajando. En segundo lugar, los ateos están furiosos porque sus promotores los están abandonando. Un erudito británico llamado Anthony Flew, filósofo y ateo para entonces, estableció la agenda para el ateísmo moderno con un ensayo en 1950 titulado Teología y Falsificación. Este escrito llegó a ser la publicación más ampliamente reimpresa en el último medio siglo en cuanto a filosofía. Flu también publicó otros 30 libros, incluyendo Dios y la filosofía, La presunción del ateísmo y Cómo pensar derecho. En el 2007, Flu publicó un libro titulado Hay un Dios. Ahí revela haberse comprometido a ir a donde quiera que la evidencia lo condujera. Como resultado de ese compromiso, fue conducido a creer en el Dios creador. En prosa clara y capítulos breves, explica las cuatro líneas de evidencia que lo convencieron. Un cronista dice que el libro fue una sacudida de lo más incómoda para los que en un tiempo fueron sus colegas ateos. Un titular cuando el libro fue puesto a la venta decía, famoso ateo, ahora cree en Dios. Uno de los más prominentes ateos del mundo ahora cree en Dios, basado en la evidencia científica. Un titular del 9 de diciembre de 2004 de la prensa asociada decía profesor británico de filosofía que había sido paladín defensor del ateísmo por más de medio siglo, ha cambiado de parecer. Ahora cree en Dios. La cubierta de su libro lo dice de manera gráfica. Tiene el título No hay un Dios, pero la palabra no está tachada. Así que el libro ya no promueve la idea de que no haya un Dios, sino que en efecto existe un Dios. Flu ya falleció. Y hasta donde sepamos, nunca llegó a poner su fe en el dios de la Biblia, pero sí llegó a la conclusión científica de que el ateísmo no es sostenible lógicamente. La evidencia dice lo contrario. Permítanme hablarles de otro ateo llamado a. N. Wilson, de quien una vez se pensaba que sería el próximo C. S. Lewis. Wilson. Renunció a la fe y pasó años mofándose del cristianismo, pero luego volvió a la fe después de concluir que los ateos están perdiéndose algunas de las experiencias más básicas de la vida. Al escribir la biografía de C.S. Lewis, halló muchas similitudes entre su propia experiencia y la del personaje de su biografía, que tuvo una infancia feliz, ensombrecida por años desdichados en un internado y el rechazo de la fe de su niñez. Pero entonces... Otro paralelo se le fue haciendo más claro poco a poco. Tal como Lewis gradualmente se dio cuenta de que sus autores favoritos eran cristianos, Wilson notó una diferencia entre el escéptico y el devoto. Atractivo y divertido como era David Hume, no confrontaba las complejidades de la existencia humana con la profundidad que su contemporáneo Samuel Johnson lo hacía. La percepción de sus amigos ateos le pareció más bien parroquial e insípida. Luego dijo, «Escuchando a Bach y leyendo las obras de autores religiosos, se dio cuenta de que la percepción que ellos tenían de la vida era más profunda, más sabia y más sólida que la suya propia». Así, le dio la espalda al ateísmo y se volvió al Dios creador. También hay un hombre llamado Matthew Paris, Era un ateo bien conocido. Se le ocurrió visitar obreros cristianos de auxilio en Malawi, en donde vio el poder del Evangelio transformándolos a ellos y a otros. Preocupado por lo que vio, escribió que eso confunde mis creencias ideológicas y obstinadamente se niega a encajar en mi cosmovisión y ha abochornado en forma creciente mi creencia de que no hay Dios. Y aunque Parry se niega a seguir el camino al que lo conducen sus observaciones, obviamente lucha al darse cuenta de que el cristianismo tiene mejor sentido en el mundo que el ateísmo. Hay otro personaje que quiero mencionar. Leí todo un libro sobre él y es muy interesante. Se llama Peter Hitchens y también era ateo, pero no uno de los promotores insolentes de los nuevos ateos. Su fama surge porque era hermano del ateo Christopher Hitchens, pero Hitchens era un periodista británico y autor del libro titulado El furor contra Dios, publicado en el 2010. Ahí cuenta cómo a los 15 años quemó su Biblia en los predios del internado en Cambridge y se dispuso a una nueva vida de negación de la existencia de Dios. Atribuye su vuelta a la fe a su experiencia del socialismo en la práctica que presenció durante sus años como reportero en Europa Oriental y casi tres años como corresponsal en Moscú durante el colapso de la Unión Soviética. Ahí describe cómo era la vida para los rusos que vivían bajo la tiranía del comunismo impío. Él dice que los ciudadanos de la Unión Soviética... Sabían que si querían que el dentista usara anestesia, o les aplicaran antibióticos en el hospital, o si querían la cooperación del maestro de sus hijos, o irse de vacaciones al mar, tendrían que sobornar a alguien. En kilómetro tras kilómetro de multifamiliares producidos en masa, era extremadamente difícil hallar una sola familia que no sufriera los estragos del divorcio o en que la madre criara a sus propios hijos. Las escuelas enseñaban mentiras y era común que los establecimientos del gobierno dejaran escapar radiación en el aire y en el agua. las ratas corrían por todas partes, las ventanas estaban mugrientas por lo común. Nunca vi ni una sola limpia todo el tiempo que estuve ahí y todo esto mientras la élite disfrutaba de buena comida, viajes al extranjero y libros. La sociedad promovida por sus líderes como una utopía igualitaria era en verdad una de las sociedades más desiguales de la Tierra. Peter Hitchens describe la vida en Rusia a principios de la década de los 90 como dura y peligrosa. En 1990 hubo 6 millones y medio de abortos en la Unión Soviética y menos de 5 millones de nacimientos vivos. Para el ciudadano promedio, la vida era una existencia a un desalentadoramente bajo nivel material, ético y culturalmente. Halló que estaba promoviendo una doctrina que había producido esa pesadilla social y se vio obligado a vivir en medio de ella. Mientras vivía ahí, Empezó a ver los espantosos resultados de una cultura sin Dios y eso hizo que en su vida empezara a suceder algo que lo hizo volver a su fe. Describe la experiencia final que le hizo volver a creer en el Dios de la Biblia. Estaba en Dallas, Texas, y se halló con unas cuantas horas libres antes de abordar el avión para volver a Washington, D.C., así que decidió visitar el Museo de Arte de la ciudad. Se halló contemplando boquiabierto la pintura El Hijo Pródigo, de Thomas Hart Benton. que muestra un hijo pródigo muy diferente al que describe el relato bíblico según la pintura el hijo pródigo ha llegado a casa demasiado tarde nadie lo había visto a la distancia ni ha corrido a recibirle con alegría no había perdón ni el mejor vestido, ni anillo, ni música, ni danza el hijo pródigo del pintor estaba vestido de harapos con una maleta anudada con una cuerda un coche chatarra último rastro de la riqueza que ha desperdiciado está estacionado en el trasfondo El muchacho está estupefacto con la mano sobre la boca, contemplando la ruina de lo que fue la vivienda de su familia, ruina causada por su propia codicia y despilfarro. Bien, este relato y muchos otros están incluidos en el capítulo 1 del libro Nunca pensé que vería el día. Relato la experiencia de unos cuantos ateos que hallaron su camino para volver a Dios. Y presentamos también algunos de los argumentos que debemos tener presentes al oír las acusaciones que nos lanzan los que piensan que porque ellos no creen en Dios, nadie más debería hacerlo. Los ateos están furiosos. Están escribiendo libros. Están tratando de introducirse en los debates principales. Y nosotros sabemos lo que la Biblia dice. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Así que, por favor, ordene su ejemplar de libro y permítame ayudarle con las respuestas a algunas de estas preguntas. He pasado más de un año trabajando en este libro y me gustaría que usted ordenara su ejemplar. Está disponible desde hoy y usted puede ordenar su ejemplar comunicándose con nuestro servicio al cliente hoy mismo. Volveremos a vernos aquí mismo, mañana, para concluir nuestra consideración de